Carlos Alberto Reutemann falleció ayer en la ciudad de Santa Fe a los 79 años. Su figura pública recorrió el camino de las pistas de automovilismo para recalar en la política de la mano de Carlos Menem. Fue gobernador en dos oportunidades durante los periodos 1991-1995 y 1999-2003. Su acción política giró en torno a las privatizaciones de servicios públicos, los recortes en salud pública, en educación. Durante la crisis de 2001 y bajo su gobernación, en los días 19 y 20 de diciembre, la policía produjo una brutal represión asesinando a Gianina García, Graciela Acosta, Juan Alberto Delgado, Rubén Pereira, Walter Campos, Ricardo Villalba, Graciela Machado y Claudio Pocho Leprati en la ciudad de Rosario, además de Marcelo Passini de la ciudad de Santa Fe. El 29 de abril de 2003 se produjeron inundaciones en la ciudad de Santa Fe que debieron ser evitadas y que dejaron muerte y dolor. Los vecinos inundados y abandonados por el entonces gobernador se organizaron y desde la organización Carpa Negra lucharon y luchan por justicia y contra la impunidad. Recordamos lo que decía el informativo Farco una integrante de esta organización, María Claudia Albornoz, de su encuentro cara a cara con el entonces candidato a senador por el macrismo. Así que bueno, llegamos hasta el hall del hotel, en ese momento terminaba la conferencia de prensa, bajaba por las escaleras, y así es como me acerqué, caminé, eh, subí tres escalones, me enfrenté, lo miré a la cara, le dije, inundador asesino, y bueno, se armó tremendo tumulto, eh, obviamente estaba custodiado por tremendas torres, hombre aquí que le la espalda, cuando sabemos que si no tenés nada que ocultar, eh por la vida tranquilo, no, bueno, el senador no por la vida tranquilo porque obviamente tiene mucho, mucho muchísimos puntares, no solamente la muerte de, de, de los vecinos aquí en la ciudad de Santa Fe, sino también por por los acontecimientos del desfile trágico en Rosario en diferentes puntos de, de la provincia en aquel 2010. Aportó a nuestro informativo Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.